Si no está triste vengo a decirle a tu alma lo que está sintiendo mi sincero corazón no tiene paciencia ya no tiene calma y vive triste y loco por tu amor Sin ti no puedo estar mi corazón se desespera no Porque me duele y se queja, porque la culpa la tienes tú, y lo deja que se muera, porque la culpa la tienes tú, y lo deja que se muera. Yo no tengo alegría en mi corazón Solo vivo triste pensando en ti, mi amante Y se me hace extensivo este dolor Porque ya veo que tan pronto me olvidaste Porque me duele y se queja, porque la culpa la tienes tú, si lo deja que se muera, porque la culpa la tienes tú, si lo deja que se muera.